<risa> eh bueno, eh si ya de por sí, bueno, o sea, si por ejemplo. Sí las eh, las personas no blancas eh, sufren muchísimas o sea, muchísimas trabas para acceder a cursos superiores de educación superior. La mujer igual si el hombre no blanco eh, está aquí, pues la mujer, o sea, no blanca hasta la porte, el subsuelo básicamente. Eh, si sí, no partimos o sea, dentro incluso siendo no personas no blancas no partimos de la base y en, en el edificio por ejemplo eh, o sea, las mujeres no blancas eh, tenemos muchísimas trabas no solo académicas no solo sino económicas debidas a nuestra situación eh, debido al hecho por ejemplo de que la mayoría somos migrantes eh, otras autóctonas han nacido aquí Tetra, y ayer han pasado bastante arreglado en, en, en, o sea, en, en Mosco por ejemplo Llegamos así, o sea, yo por ejemplo, yo desde los 17 años he estado trabajando. Enero he estado trabajando en de bares, he estado trabajando dando clases, cuidando perros, haciendo de todo. Y desde los 17 años tenía que planear cómo podía pagarme la carga que aunque mis padres podían, podían, en plan, si ambos eh, intentasen eh, ahorrar lo máximo posible podía pagarme carga, Yo entendía que la situación familiar no era la, la, la, la adecuada como para que una hija se le pague la, eh, la, o sea, eh, la educación superior y luego posteriormente mis dos hermanos. Eh, no partimos de las mismas bases y luego también el hecho de, en el, en el ámbito educativo yo estudio Derecho y por ejemplo me he facultado muchas veces incluso por ejemplo ya, ya no siendo mujer no blanca sino también eh, hay muchos de Si, por ejemplo, digamos, a una de mis compañeras blancas intentan intervenir... Yo visto, por ejemplo, eso, eso, eso, eso es el, el día a día en mi facultad. Si una mujer blanca intenta intervenir, igual salta a Juan o al otro. Pero es que encima, o sea, eh, aparte de eso, si por ejemplo levantamos la mayoría o digamos todas mujeres, la mano Igual pasa a Garachi, luego pasa a otra persona hasta llegar hacia mí que igual me dice pues, que ya, ya no queda tiempo para, eh, para que puedas intervenir cosas así eh, luego por ejemplo nosotros aquí en la universidad hemos tenido muchísimas trabas o sea, ya no solo a, a nivel educativo sino también a nivel para construir nuestra asociación eh, económicos de que la universidad ni siquiera nos queda hacer eh, recursos económicos luego por, o, sea, o espacios esta aula tuvo mucha historia detrás para que se consiguiese Y luego, <risa> a partir de eso, también la, la discusión. Y el ámbito universitario, por ejemplo, el otro día, y yo, o sea, el, otro día el, el año pasado, a finales de curso, Nayara y yo fuimos a la universidad para solicitar unas cosas y de repente... Nayara es una asociación feminista. Sí, la cara de, de de la persona que nos atendió fue... Ah, sois, o sea, entonces sois, o sea, sois una asociación feminista y yo, Bueno, somos una asociación ante la fiesta, y obviamente sí que somos feminesas, pero somos básicamente una asociación ante la fiesta. ¿Sois todas las mujeres? Sí. O la mayoría, o sea, estaba Álvaro, pero de 15 miembros estaba una persona, un hombre, ¿sabes? La persona, un hombre. <risa> eh, entonces, ¿sí? nos quedó la cara de, ah, vale... Entonces, ya aparte de ahí, yo, yo me imaginaba muchísimas veces cómo habría sido esa intervención si, por ejemplo, hubiésemos o sea, acudido con Álvaro, o por ejemplo, si hubiese venido solo Álvaro. Habría sido muy diferente. O sea, ya de por sí, la, la actitud de, de sobre luego, por ejemplo, nos empezamos a hablar de la mosquera, eh, pensando que igual no entenderíamos en absoluto, y entonces es como, vale, yo te sigo, a, o sea, te voy a porque al menos mi preocupación es el día a día. Eh, aparte de eso, aparte de eso, he dicho también, eh, por ejemplo, en los cursos, eh, o sea, en los cursos superiores, eh, las mujeres eh, no blancas muchas veces se les tacha de, por ejemplo, eh, otras compañeras de la el, el acento. muchas veces delataba eh, a mis compañeras latinas y de la tienda del hecho de, eh, esta, o sea, es como de de, de o se, sí. su conocimiento de alguna manera. Eh, o decía, bueno, sí, eh, luego volvemos a ti. Literalmente ha sido eso. No sé si eso es lo que buscabas o quieres que te más en algún de algún de buenas Y luego, para <risa> no luego la de la desregulación, yo subiendo los colegios. Da perdone en el trabajo. Y el en Barragán que no